La mentira. la mentira es la existencia absoluta de sinceridad. ¿Usted se considera una persona sincera? Sí, por supuesto. Quienes me conocen saben que jamás he mentido. ¿Usted considera que es una persona sincera? Sí, bueno, pero... ¿qué es la, la mentira? mentira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 Pues genial, acabo de llegar de un viaje super romántico con mi nuevo novio de Estambul, ¿De ¿verdad? No.